...sino que fueran ellos los que contaran la película... Eh, ...de alguna forma eso se refleja en, eh, en la forma en que está realizada la película... ...y en muchas de las secuencias de la película... ...luego si queréis hablamos de todo esto... ...es decir, eh, no me interesaba eh, hacer una película donde se viese o se plasmase... ...lo que yo pensaba de la inmigración, del racismo, de la xenofobia, etcétera... etcétera ...sino que lo que me interesaba es que ellos... nos mostrasen cómo veían realmente nuestra realidad y a través de sus ojos ver realmente nuestra propia realidad y de ahí surgió la película y surgió lo que lo que habéis visto y en esa en, en esa cuestión formal entra también la decisión de rodar de una determinada manera ¿no? luego luego te quiero preguntar por, por la estructura de la historia pero a la hora de plantearse cómo rodarlo uh, ahí entra la factura documental hemos visto los uh, Público ha podido ver, pues todos esos planos, eh, sobre todo la llegada a Madrid, que a mí es una de las partes que más me, me me impresiona, ¿no? Y de hecho en el rodaje tampoco fue fácil, supongo, todas esas. No fue, fue muy complicado por por varias razones. Una de ellas, como he dicho, es que todos estaban ilegales. Entonces, por ejemplo, al protagonista, Lu... hubo tres veces que lo detuvo, lo, lo detuvo la policía mientras estábamos rodando, sí, porque realmente como no era habitual ver. ...por las calles de Madrid o por el centro de Madrid o Barcelona o Lérida... ...ver de repente a un africano o a dos o tres africanos en que veían... ...alguien daba el aviso y enseguida se presentaba la policía... ...y lo primero que les pedían eran los papeles... ...entonces Elías querejeta que era el productor tuvo que hablar con el ministerio... ...para llegar a un acuerdo y que nos hicieran una especie de, de papel o de volante... ...que les dábamos a todos donde ponían... ...estoy rodando una película sobre este tema... ...si quieren información o quieren eh, asegurarse o consultarlo... ...llamen a este, pro, a este teléfono que era el de la productora... ...era una especie de salvoconducto... ...para que no nos los detuvieran a todos todos los días... ...porque estábamos todo el día sacándolos de comisaría... ...entonces esto por un lado era un problema que complicó... ...realmente bastante eh, el rodaje, por otro lado... Al ser ilegales, la mayoría de ellos tenían, sobre todo los de figuración, tenían mucho miedo de salir a la calle, es decir de salir y exponerse, porque lógicamente al rodar, eh, al tener que estar en calles, pues nosotros les decíamos que no os va a pasar nada, pero no estaban tan tranquilos y decían bueno y si nos pasa, que a vosotros quedáis aquí, nosotros nos volvemos, nos cogen y nos vuelven para para nuestro país. Entonces, como digo, sí que hubo eh, dificultades tanto de este tipo. como de otro tipo que yo no había pensado eh, y que me encontré en el rodaje y que dio, dio lugar a anécdotas bastante eh, graciosas y curiosas, y era que yo no me había dado cuenta que ellos, la mayoría de ellos eh, tanto Mulay, que hace el personaje de, de Alú como, como Ahmed que hace el personaje de Moncef, del, del eh, marroquí etcétera, etcétera, hablaban castellano, hablan el castellano que soy de la panteada, pero claro, no saben leerlo Entonces, cuando yo les pasé inocentemente de mí el guión, les dije, esta es la historia, me miraron y me dijeron, pues muy bien, pero es que no sabemos leer. Entonces dije, bueno, con esto no habíamos contado, porque claro, al no saber leer, eh, todo el rodaje, todas las secuencias, había que reunirse con ellos, explicárselas verbalmente... Eh, les tenía que contar los diálogos, ellos tenían que memorizarlos, o de alguna forma eh, también ahí surgieron eh, realmente muchas aportaciones suyas, decir cómo ellos los dirían y de alguna forma ir reconstruyendo o remontando la película a medida que la hacíamos. Algo que para mí, y yo creo que fue totalmente beneficioso para la película, porque como, como habéis visto, es una película eh, muy, muy estilo documental. En cierto sentido, y por otro lado, a mí me interesaba mucho, siempre me ha interesado la frontera entre ficción y documental, y me interesaba mucho no utilizar actores, sino utilizar personas que se estaban prácticamente interpretando a ellos mismos. es decir, que la historia que ellos contaban no era la suya propia pero la conocían y la sentían como algo absolutamente propio de alguna forma no eran actores sino que eran personas que estaban interpretando un papel que era prácticamente el mismo suyo es decir, era una mezcla entre, entre ficción documental que a mí me, me interesaba muchísimo de hecho, no sé si era... No sé si era Ángel Fernández Santos o Carlos Heredero, decía que, que los actores profesionales y los no profesionales se habían como contagiado, de manera que los, los profesionales se habían naturalizado bastante, ¿no?, mientras que los, los amateurs y los, los inmigrantes de repente daban ¿no? un tono... Sí, bueno, había que, digamos, llegar a este equilibrio y compaginar. Para eso solíamos hacer bastantes ensayos y, aparte de eso, pues eh, la propia relación dentro del rodaje, dentro, digamos, de todo el equipo de Eulalia Ramón, que hacía el personaje de Carmen, eh, del que hacía el, padre, el personaje del padre, etcétera, etcétera. Con ellos mismos se llegaba a una especie de simbiosis donde realmente, eh, digamos, que se... Eh, se pasaban de unos a otros esa especie, digamos, de naturalismo o de estar rodando unas secuencias tal como salían es decir, los propios actores que teníamos aquí eh, no, no trataban de interpretar sino que trataban de adaptarse a unas situaciones que íbamos montando según el guión de la película Y hablando de guión eh, ¿cómo te planteas eh, la estructuración de la historia? ¿Es una historia iniciática? ¿Una historia de descubrimiento? ¿Una historia... en la que el personaje va a ir adquiriendo una sabiduría en el contacto con una experiencia la mayoría de las veces bastante dura, va dando cuenta de esa experiencia en las cartas y al final hay una cuestión cíclica, ¿no? Con ese... eh, sí, como he, dicho, como he dicho antes, a mí me interesaba no ser yo, no ser el punto de vista mío el que contaba la película sino que fueran ellos quienes contaban la película Eh, de hecho, en ese sentido, eh, muchas de las cosas y muchas de las posiciones de cámara y de la forma de rodar están realizadas en función de lo que ellos pensaban de nosotros y no de lo que yo pensaba de ellos es decir, es algo que, eh, que para mí era una novedad y me aportó muchísimas cosas eh, en este sentido, todo el rato lo que, lo que traté de buscar es... de ver o de entender a través de todo lo que había convivido con ellos cómo ellos realmente veían nuestro mundo y en ese sentido la película se convertía tal como has dicho en un viaje iniciático porque es una persona que viene con una idea preconcebida y completamente, completamente equivocada de lo que es nuestro mundo ellos piensan que vienen aquí Eh, hoy día ya hay más información y pueden venir, digamos, menos entre comillas engañados, pero en aquel momento venían aquí pensando que esto era las Américas y que iban a hacer aquí un montón del dinero, de dinero y se encontraban con una realidad donde prácticamente eh, vivían en unas condiciones infrahumanas y prácticamente sufrían el desprecio y la soledad del resto, prácticamente de la, de la sociedad entonces esto para ellos era un descubrimiento que tenían que descubrirlo y sufrirlo y de alguna forma era lo que ellos me contaban y cómo veían realmente nuestra situación y nuestra sociedad y yo quería que eso estuviese en la película por eso está contada desde el punto de vista y desde los ojos de Alú y se convierte en este viaje iniciático en donde él realmente va conociendo esta realidad en distintos aspectos, en distintas situaciones incluso se enamora de, del personaje de Carmen, del personaje de Eulalia Eh, tiene la confrontación con el padre ese padre que en principio eh, parece que no es nada racista, pero no es nada racista como muchos de nosotros, mientras no me toquen lo mío, en el momento en que le tocan a su hija, le dice bueno, Baltasar, cuando juegan a las damas eh, somos muy amigos pero con mi hija nada de nada ¿eh? es decir, que, que va conociendo toda esta realidad hasta que prácticamente lo cogen como es ilegal, lo echan, lo vuelven a su país y él regresa En este sentido sí que se convierte en un viaje iniciático absolutamente cíclico, donde la segunda vez que vuelve, no vuelve con la inocencia de la primera. Es una persona ya, digamos entre comillas, maleada o que ha aprendido como es nuestra sociedad. Él mismo lo dice en la última carta. Dice algo así, como ahora ya he conocido a los blancos y ya sé cómo tratarlos. En... abundando en, el, en la cuestión de la estructuración quería preguntarte o sobre todo incidir sobre el plano final porque me parece que eh, a la hora de comprender cómo fílmicamente solucionar el significado del punto de vista esa decisión de dónde se coloca la cámara para observar el nuevo intento tiene sentido eh, bastante importante ¿no? es decir ...dice cuando se queda la cámara en el... ...desde tierra... ...desde tierra... ...claro... ...sí exactamente... Eh, lo, ...para mí es muy importante... ...dónde se pone la cámara... ...por qué se pone... ...qué es lo que se ve... ...y cómo se ve... Eh, ...en ese sentido... ...yo creo... ...soy de la opinión de Lubitsch ...que decía... ...uno puede colocar la cámara... ...en 200.000 sitios... ...pero no hay más que uno... ...que sea el correcto... ¿sí? Y ese ...y ese sitio correcto... ...de dónde debes poner la cámara... ...viene dada... ...por aquello que estás contando... ...narrativamente... y temáticamente o dramáticamente eso es lo que te condiciona o lo que te dice dónde debes elegir o dónde está puesta la cámara correctamente y dónde desde luego no está puesta correctamente y, y de ahí que muchas películas dicen ah, pues es un plano muy bonito y fíjate qué imaginación ha tenido el director que ha buscado ese punto de vista y ese encuadre tan extraño y tan absolutamente eh, digamos exótico En ese sentido, eh, yo no soy partidario de este tipo de cine. Yo considero o pienso que el cine es eh, narrativo y que al ser narrativo y al ser una historia eh, que queremos contar, el espectador debe saber qué le estamos contando y desde dónde le estamos contando. No podemos engañarle. y en ese sentido soy digamos muy exigente conmigo mismo de dónde colocas la cámara y por qué lo colocas en ese sentido así como en otros muchos momentos de la película eh, realmente eh, la cámara no podía irse con la barca, es decir, hay muchas posibilidades de rodar ese último plano la cámara podía haberse ido en la barca Eh, un momento antes, cuando ellos están todavía en tierra montándose y aparece Moncef, el personaje del marroquí, la cámara entra dentro de la barca. Pero en el momento en que la barca, en que la barca parte, la, el, el plano pasa a tierra y vemos que la barca se aleja y ahí la dejamos. Es decir, se podía haber rodado también, ¿por qué no? Es decir, con la cámara dentro de la barca y vamos viendo cómo ellos van mar adentro y se queda ahí. Sin embargo, eso tiene un sentido completamente distinto. Es decir, ¿eh, ¿por qué? Porque narrativamente contaríamos lo mismo, pero temáticamente no. Temáticamente lo que estamos contando es cómo Alú y el otro resto de inmigrantes dejan su tierra y se aventuran en algo que no sabemos cómo ocurrirá. Si lógicamente no dejamos la cámara en el sitio de donde ellos parten y nos vamos con ellos, esa sensación, digamos, temática, dramática que queremos contar se pierde absolutamente. Y al mismo tiempo se produce como una inversión de la mirada con la que la cámara invita al espectador, o sea, es como si también el espectador hubiera hecho ese viaje iniciático con ellos, ¿no? Primero les vemos llegar en zozobra y en incertidumbre en, en el desembarco nocturno, y luego ya hasta cierto punto tú nos has ayudado a estar en el lado... africano desde el que eh, ellos parten, ¿no? yo no, ellos, ellos. es decir, Venga. vuelvo a repetir que en todo momento son ellos eh, voy a poner un ejemplo muy claro para que entendáis esto que quiero decir y hasta qué punto esto eh, condicionaba, porque mucha gente, por ejemplo cuando veía la película dice esas cosas de es que es muy lenta y por qué por ejemplo el rezo dura un minuto y pico y por qué no hay sexo y cuando va a estar con la chica claro porque todo el mundo con eso de que los negros llevan fama de lo que llevan todo el mundo estaba esperando el momento y dicen bueno a ver si aquí vemos algo y claro todo el mundo dice joder llega a la puerta, pega a la puerta pum, elipsis y se corta y había gente que parece que se queda muy frustrada no sé por qué, debe ser que tiene algún problema mental o de otro tipo Pues yo siempre digo que si no hay no hay escenas o secuencias o acciones que realmente son necesarias para contar narrativamente y dramáticamente lo que le ocurre al personaje, esas secuencias sobran. Entonces, Eh, por darle el gusto al espectador no las voy a poner y en este caso no las ponía ¿Eh? esto respondía además os puedo decir a una, a una cuestión muy clara pero para que veáis un poco esto del punto de vista eh, por ejemplo cuando se rueda el rezo de ellos en esta especie de cueva donde están que han ido a, a Lérida a, coger, a recoger fruta y entonces están haciendo el rezo a la hora de ir a, a rodar el rezo Eh, como ellos eran musulmanes, eh, tuvimos un gran problema y es que no querían que eso se rodase. Es decir, es muy complicado que te permitan entrar en una cámara y ellos son muy pudorosos con que se les rueden ciertas cosas. ¿eh? Entonces, por ejemplo, no querían que se rodase el rezo. Entonces eh, hablamos con los jefecillos de ellos, con los cabecillas, intentamos convencerles, les dijimos que es esencial porque es parte de vuestra cultura y debe estar también en la película porque vosotros lo hacéis y lo hacen cada día, hacen sus rezos, se lavan, etcétera, etcétera. Y entonces llegamos a un acuerdo y era de que lo podíamos rodar pero solamente si lo rodábamos completo. Es decir, lo que no querían es que hubiese ninguna... modificación ni ninguna manipulación de lo que realmente era el rezo entonces llegamos a ese acuerdo de decir, vale, vamos a colocar la cámara fija, es decir, no va a haber planos de unos ni de otros sino que va a ser un solo plano fijo donde se os ve a todos vosotros y se ve todo el rezo de ellos Rodamos todo el rezo, que el rezo eran como cinco minutos, porque era al ajo azbar, al azbar, se agachan, se levantan, yo decía, acabarán alguna vez, porque no nos va a llegar el material para rodar todo esto, les rodamos los cinco minutos, pero después volviendo a hablar con ellos, yo les expliqué, les dije, oye… Os hemos rodado tal como, como hemos quedado los cinco minutos, pero meter los cinco minutos en la película realmente es algo que no... Es decir, que dramáticamente va a dormir al espectador o lo va a echar de la sala, porque no tiene ningún sentido. Entonces, eh, convinimos... en que se mantuviese el plano tal como estaba, pero que al cabo de minuto, minuto y medio, cuando ellos consideraron que pasa la primera parte del rezo, no sé qué, ellos ya se entendían, pues ahí podíamos cortar y cortábamos el plano. Es decir, que, que en muchos de los planos de la película no era yo, a ver si me entendéis lo que quiero decir, no era yo quien decidía, sino que era la mirada del emigrante y el cómo ellos nos ven y cómo viven, quien decidía cómo se rodaba y desde dónde se rodaba. Has hablado antes de racismo y um, una de las cuestiones que creo que son más interesantes de esta película es encontrar ese punto eh, de equilibrio en que se rep represente de manera verosímil el tipo de racismo que yo creo que sigue caracterizando a la sociedad española, que es lo que algunos han llamado racismo blando. No es un racismo violento, aunque también hay episodios de violencia física, sino un racismo sutil... que creo que es uno de los grandes logros de, de la película. Has hablado de algún caso, pero probablemente podamos comentar alguno más, ¿no? Eh, sí, hay, hay muchísimos, eh, y a mí es el que más me interesa, porque los, los casos puntuales de, de, de explosión racista, de violencia, etcétera, etcétera, eh, no me interesan, porque son casos puntuales que de alguna forma sirven para... para justificar o ocultar realmente eh, la raíz del problema, tanto racista como xenófobo, de donde parte todo. ¿eh? Eh, por ejemplo, yo había vivido, es decir, en, mi, en todo lo que yo viví con ellos, había vivido también situaciones bastante dramáticas, en donde, por ejemplo, en una discoteca de Almería... Eh, Que iba yo con ellos, habíamos salido a cenar, después de cenar, como les gusta mucho bailar, íbamos a una discoteca y en la discoteca me dijeron, no, no, ahí no. Y entonces les dije, pero ¿por qué no en esta? Y me dice, no, no, entonces me acerqué y en la puerta ponía un letrero, tenía un, eh, un guarda, un portero, y en la puerta ponía un portero textual que decía, se prohíbe la entrada a perros y negros. Entonces yo me cabré, me cabré y me enfrenté con el, con el portero, y fueron ellos los que me dijeron y me, convenci me convencieron con buen criterio que no les crease problemas, porque, claro, eh, podía yo denunciarlo, podía eh, armar la bronca. Pero después yo me iba a mi casa tranquilamente y quienes se quedaban allí eran ellos y ellos eran los que iban realmente a sufrir las consecuencias de todo ese episodio. Eh, por ejemplo, episodios de ese tipo a mí no me interesaba que aparecieran, digo este como un caso digamos de violencia o de, o de dramatismo realmente racista, no me interesaba que aparecieran porque realmente... este tipo de cosas que existían, como existían palizas y como existían eh, explotación a otro nivel, etcétera etcétera eh, eran puntuales mientras que lo global o lo general era este racismo soterrado en donde realmente vivían en unas condiciones de absoluto silencio, de absoluto desprecio y donde prácticamente no existían, era lo que más les dolía. Lo que más les dolía a ellos no es que alguien pase y les insulte, Incluso que, que no les dejen entrar a una discoteca. Lo que realmente sufrían más y realmente les afectaba es que no eran considerados prácticamente como personas humanas. Eran considerados como unos, unos seres que ni existían, ni los veían, ni contaban, ni pintaban nada. Y ese es realmente el racismo y la xenofobia soterrada que día a día, muchas veces consciente e inconscientemente, todos practicamos y que ellos sufrían y más les afectaba. Voy a hacer una última pregunta para cortar ya este diálogo de introducción y dar ya la, la palabra al público... ...que me interesa especialmente, además que trabajamos en, en el proyecto y en algunos de, de los cursos de la facultad... ...que es la cuestión de la lengua, del lenguaje. Eh, es, es muy interesante, sobre todo porque el punto de vista es el de ellos, cómo se presenta el personaje... Eh, en términos lingüísticos y cuál es el valor de la lengua sobre todo en esos primeros 15 minutos eh, claro, por eso precisamente digo que el, el elegir una mirada un punto de vista te condiciona yo no podía elegir el punto de vista de ellos y hacer que llegase y se pusiera a hablar castellano ...es decir, no tiene ningún conocimiento de la lengua... ...y toda la primera parte de la película... ...realmente él no sabe hablar... ...no sabe lo que le están diciendo... ...se medio entiende en francés... ...que muchas veces ellos se entienden... Eh, ...después se entiende con el amigo que encuentra en Madrid... ...en Hugo ...porque coincide... ...y realmente eh, es una, una de las lenguas que hablan bastantes de ellos... ...etcétera, etcétera... ...pero lo que, que sí quería plasmar era... El, el mantenimiento, por un lado, de su propia identidad y de su propia cultura, incluso con la lengua. Las cartas están todas redactadas en, en Uolov que es su lengua, no están redactadas en castellano, aunque al final de la película él hable castellano, y vemos ese proceso en donde él poco a poco va aprendiendo castellano. Además, eh, puede parecer en la película que aprende muy rápidamente, es que en la realidad aprenden mucho más rápidamente. yo me quedaba sorprendido y realmente envidioso porque yo tengo gran dificultad para hablar cualquier idioma y entonces ellos en cuestión yo creo que era la, la necesidad de supervivencia en cuestión de una semana de diez días que estaban aquí eran capaces perfectamente de entenderse de expresarse y de comprender lo que les estabas diciendo ¿Eh? y entonces yo quería que este conocimiento y este aprendizaje de la lengua se realizase tal como ellos lo van aprendiendo según las necesidades propias que tienen de subsistir de aprender a, pe a pedir trabajo de aprender a pedir cosas etcétera, etcétera. muy bien pues ya eh, creo que es el momento de abrir el diálogo también a, al público de, del encuentro que pueda preguntar lo que quiera sobre la película fundamentalmente sobre la película claro Aquí hay una primera pregunta en la primera fila. está encendido. Sí, está. ¿no? no hace falta tomar. Porque una pregunta la y no puede nada más que en las cartas. porque solo cuando, cuando utiliza las cartas? porque cuando.? Realme, el, ¿Realmente es la escritura? porque se dobla? ¿Tiene alguna intención narrativa? O? Eh, sí, tiene dos intenciones. Eh, la primera es que las cartas es lo que da título a la película y lo que sirve un poco de estructura a la película. Es decir, las cartas sirven para introducir grandes elipsis dentro de lo que es la vida o el viaje iniciático de Alú y lo que dice, es decir, lo que dicen las cartas «Si sí necesito o quiero que el espectador lo entienda». porque está dando una información narrativa importante de, por, primero, por qué viene a España, que viene en busca de su amigo, cómo deja a su padre, lo que le dice su madre, después la primera carta donde les cuenta que ha encontrado trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, necesito que eso el espectador lo entienda, porque si no lo entiende, no sabes de qué está hablando. Y como digo, es un elemento dramático que es el que realmente va marcando toda la estructura de la película. Eh, ...lo que no me importa... ...que no se entienda realmente... ...pero que sí que se entiende... ...por lo que les estás viendo... ...es cuando de repente... ...el otro amigo, el vendedor... Eh, ...le está enseñando... ...a cómo vender y le dice... ...pues esto eh, por tres mil bonito... ...y le está empezando a decir... ...mil, dos mil, tres mil, uno, dos, tres, cuatro... ...le está enseñando a contar... ...es decir... ...esto no, no quiero subtitularlo... ...¿por qué? ...porque eh, para mí tiene muchísima más fuerza... la propia imagen y el cómo lo está diciendo y el cómo lo está aprendiendo y creo que se entiende perfectamente es decir, lo esencial, lo básico de lo que están hablando se entiende perfectamente ¿Eh? y entonces no es necesario para nada subtitularlo esa era la razón fundamental por la cual están subtituladas simplemente las cartas ¿Eh? ¿más preguntas? hay otra, otra ahí es que también yo viendo la película a la hora de, de los subtítulos y tal he entendido perfectamente bueno, no sé si era la voluntad del director pero yo he entendido que una de las o sea, que tenía voluntad también de que empatizásemos con Alú cuando llega y no entiende nada y yo tampoco estoy entendiendo nada o sea, me, estoy cambiando el papel con Alú, entonces yo creo que Me ha interesado el hecho de que no haya subtítulos, precisamente porque me ha permitido empatizar con el con el personaje. Que sí, sí, no, no, exactamente. Es decir, pero porque además lo que vuelvo a repetir, porque lo que se está diciendo no es una parte dramática esencial de la película y se puede entender sin que es decir eh, empieza cuando empieza eh, prácticamente en la en la barca eh, al principio se cae se cae Moncef eh, Moncef al agua. y entonces empiezan todos a gritar, no sabemos qué están diciendo, es decir, exactamente qué dicen no sabemos qué es, cada uno en su lengua, pero te puedes imaginar qué es lo que están diciendo, no hace falta poner el subtítulo y de alguna forma estás participando de esa angustia y ese no conocimiento realmente de qué es lo que les está ocurriendo o qué es lo que va a pasar ¿sí? y lo mismo cuando realmente está está hablando con el ...con el primer... Eh, eh, ...trabajo que tiene... ...y el, el capataz o el jefe que tiene... ...le está enseñando y le está diciendo... Eh, ...purza, purza, esto y tal... ...y no le está entendiendo nada... ...y está mirando y no entiende nada de lo que le dice... ¿eh? ...y después sin embargo... ...está él con su amigo... Eh, ...lavándose y entonces se lo está explicando... ...en Uoloff... ...y por lo poco que, que oímos y entendemos... Eh, nos sabemos lo que está diciendo mientras que el amigo que no habla Wolof es el que le dice que no te entiendo nada, cállate es decir, hay un juego como decía Domingo antes que sí que me interesaba en, en lo que es la lengua y el respeto a la lengua de cada uno y el ver cómo realmente eh, hay un aprendizaje y un interés por parte de él de aprender la lengua como un medio de subsistencia eh. esto si me puedo permitir una postilla porque estudio este aspecto En, ...en las películas... ...en las películas sobre inmigración... ...aunque tienen el foco de esta experiencia... ...y es una de las primeras... ...o de las que abre... ...es extraordinario... ...ese tratamiento y esa conciencia de cómo funcionan las lenguas... ...porque no se trata de cómo funciona una lengua... ...sino de cómo funcionan... ...el amigo Kasim habla inglés... Eh, ...entre ellos hablan francés... ...está el Wolof, está el español... ...en fin, es, es bastante extraordinario... ...por favor... Yo quería preguntarte... El... el guión entonces no es ninguna adaptación de ninguna obra, es totalmente original tuyo Sí, sí, total vamos, original yo diría más bien original de ellos, es decir eh, sí que es un, eh, un guión escrito por mí, pero basado realmente en todo lo que ellos me habían contado, es decir, como os he dicho estuve conviviendo a lo largo de tres meses prácticamente, eh, fundamentalmente después de que conocí a los de Pamplona, los de Pamplona me pusieron en contacto con, la mayor, con el mayor asentamiento que había en aquel momento, eh, que era en, en Barcelona, en lo que llamaban los, los bloques grises que estaban eh, a las afueras de Barcelona, que había un asentamiento muy grande, fundamentalmente de senegaleses, ¿eh? que curiosamente se habían quedado allí no porque habían ido allí, ...sino porque realmente iban por ahí camino de Francia a pasar la frontera... ...pero los franceses cerraron la frontera, los pasos por donde pasaban... ...y entonces tenían que volver y tenían que quedarse ahí durante un tiempo... ...tenían que buscar trabajo, empezaron a buscar trabajo en plásticos... ...en huertas, en cosas que, que encontraban y se empezaron a quedar ahí... ...y era uno de los mayores asentamientos que había en aquel momento... ...ahí y en Almería, en la zona de ejido de, de los plásticos... Y estuve con ellos, me fueron contando y a través de todo lo que me contaron monté esta historia, ¿Eh? tanto del protagonista como la del marroquí. <risa> Incluso la frase a lo mejor se, se elaboraron in situ, ¿no?, se puede decir. Que se nota que, que lo que están diciendo no lo tienen tampoco muy estudiado, que lo han preparado en, en ese momento. ...o no sí. sé si me equivoco... ...sí, sí, sí, por lo que os he dicho... ...es decir, os lo he explicado antes... ...porque es que eh, no no les podías dar un guión... ...entonces como no les podías dar un guión... Eh, ...incluso, que es lo que hemos comentado antes con Domingo... ...los propios actores profesionales españoles... ...es decir, eh, Ulalia Ramón... ...que hace de Carmen... ...el que hace de padre, etcétera, etcétera... ...que es lo que pasa, que se tenían que adaptar... ...no les valía estudiarse lo que yo había escrito... Lo que yo había escrito servía de referencia... ...yo se lo explicaba... Eh, hablándole, les explicaba cuál era la situación, montábamos la secuencia y yo le decía, y entonces eh, tú le dices a ver qué tal está, o le saludas y le dices a ver qué tal está, y el otro te contesta no sé qué, se lo aprendían cogían las frases, pero claro luego cuando empezabas a rodar igual en vez de qué tal estás, dice pues hace mal día, y entonces claro, los actores digamos, profesionales se tenían que adaptar a eso y tenían de alguna forma que seguir un poco la conversación, ¿eh? tampoco les dejabas que de repente si tenían que hablar de esto se pusieran a hablar de otra cosa y se estuvieran media hora porque no servía. pero quiero decir que dentro de todo eso había una flexibilidad que yo creo que se nota en la película y que sirve para de alguna forma adaptar o hacer una simbiosis entre los propios actores no profesionales y los profesionales ¿Eh? El, la escena primera tan agobiante ¿no? en el mar y demás ¿cómo está rodada técnicamente? Por... está ahí en, en mitad del mar, en dos barcas y demás si te lo cuento no te lo creerías Cuéntame, me interesaría ah, sí. que me contar. eh bueno, era una secuencia complicada hablamos con los defectos y dijeron, no, no, esto lo solucionamos porque eh, cogemos unos cubos echamos agua y nos vamos ahí al cabo de gata, atamos la barca a unas rocas y vamos echando y bueno, pues vale te lo crees ...fuimos al cabo de Gata... ...echaban aquello y era como... ...esto no se lo cree nadie... ...pero vamos, nada... ...total, no, espera, vamos a coger unos cubos más grandes... ...cogían unos cubos más grandes, nada... ...estuvimos tres días... ...con la desesperación del productor... ...que llamaba todos los días diciendo... ...pero no habéis rodado nada... decía hemos rodado pero no vale para nada no vale para nada decía Elías míratelo claro se lo vio y dijo bueno pero que estáis jugando a barcos o qué claro porque parecía aquello de lo que habéis visto no tenía ningún sentido entonces dijimos bueno pues esto no funciona no hay más remedio que rodarlo en en, en oleajes es decir en, en las olas reales y dijimos bueno pues a dónde vamos y entonces nos dijeron que donde más más olas había ...era en... Eh, en Tarifa... y entonces... no en Tarifa no... En, era en Algeciras. Algeciras... ...Algeciras... y nos fuimos a Algeciras... y nos fuimos a Algeciras... ...y íbamos a rodar y el mal estaba pero con una balsa... <risa> ...les preguntamos a los lugareños y tal... decía decían... no, está con una... pero esto dura dos días... ...al tercer día ya vais a ver... y al tercer día lo vimos... ...fuimos a rodar unos vientos... ...como de 120 kilómetros por hora... ...que te pegaba la arena en la cara... ...y veías las estrellas... ...tiró la cámara del viento a tomar por el saco... dio la vuelta a la barca... ...total que no hubo forma de rodar tampoco... ...tuvimos que volver a esperar... ...a que amainase un poco más... ...y las olas no fueran tan grandes... ...y estuvimos aproximadamente... ...como 15 días desesperados... Eh, ...sobre todo el productor... ...que decía que era imposible... ...porque 15 días para rodar solamente... Eh, pues no sé si llega un minuto de película era realmente impensable y más en aquellos momentos entonces tuvimos que reducir el equipo a la mitad porque Elías me dijo oye, esto no puede ser, le digo no, no lo entiendo, pero ¿y qué hacemos? si no rodamos esto no hay arranque de película y decía no, no, sí ya lo sé pero eh, reduce el equipo a la mitad, nos quedamos con la mitad del equipo, es decir con los indispensables esperando a que hubiese olas Al final tuvimos la suerte de que hubo estas olas que sí nos servían y no eran tan fuertes, digamos, como para imposibilitar el rodaje. Pero estuvimos 15 días para rodar eso. En exteriores, ¿no? No hay nada de. Sí, de siempre que pude, siempre que pude, eh, mantuve los escenarios naturales donde realmente ocurría. Es decir, por ejemplo, donde veis que en, eh, en Lérida que se juntan y hacen el rezo y viven, eso es real y vivían allí. Eh, donde tiene la discusión con el marroquí de que dice esto huele mal y tal porque olía bueno, olía que apestaba aquello eh, pero vivían allí el, el, el campo donde cogen las peras era un campo donde realmente cogían las peras eh, quiero decir que mantuve eh, los plásticos, eran los plásticos reales eh, la pensión por ejemplo no nos dejaron rodar en ninguna pensión donde realmente estaban ellos y tuvimos que montarla Eh, pero siempre que pude todas las localizaciones eran reales de donde realmente ocurrían o habían ocurrido eh, situaciones similares a las que se cuentan en la película eh, perdona pero llevas cuatro preguntas esta sería la quinta y hay, hay gente que quiere preguntar también sí. mi influencia ah uff Eh, ...conscientemente, inconscientemente... ...porque yo creo... ...inconscientemente uno tiene la influencia... ...de todas las películas que ve... ...de las buenas y de las malas... ...es decir, nunca sabes eh, lo que se te queda ahí... ...conscientemente... ...pues bueno, pues a mí me ha influido muchísimo... ...sobre todo lo que se considera el cine moderno... ...cine moderno... ...sobre todo el neorrealismo italiano... ...a partir del neorrealismo italiano... ...¿eh? ...a esa era tu pregunta... Sí, vale, pues me ha, habla tú y te contesta a ti ya. Vale. La cuestión es que yo iba a decir que esta película me había traído al neorrealismo italiano, a Sica sobre todo también, pero con un elemento muy nuevo que es la inmigración. Y dos planos que me habían sorprendido porque no están en la película es el plano de, del, pu del pueblo de, de ellos, ¿no? de los inmigrantes, y... y un factor que es la mujer que la mujer mmm, africana no aparece en toda la película casi casi, hay dos o tres en una discoteca y no sé si es por también influido por la realidad o por solo querer reflejar un, un tipo de realidad Sí, eh, bueno en principio acabo de contestar esto sí que Que es cierto, es decir, la, la influencia, yo, mi, mi mayor influencia eh, ha sido Rossellini, ha sido el neorealismo italiano, y todo lo que después ha sido, digamos, el nuevo realismo europeo, desde Ken Loach, Tavernier, los Dardenne, etcétera, etcétera. Es decir, que en ese sentido, la película sí que goza de todas esas influencias, digamos, más conscientes, inconscientemente, pues hay muchísimos directores y muchísimas películas que me han podido influir. ¿Eh? y en el sentido que dices eh, te digo a las dos cosas que has preguntado una lo del pueblo el pueblo para mí no era necesario porque quien cuenta la película como, que, como os digo es a y la cuenta desde que llega a españa entonces realmente su pueblo es algo que existe ahí pero como él no va y nosotros sola, solamente vemos lo que él ve no vemos el pueblo ¿eh? y en segundo lugar lo de las mujeres, Eh, así como ahora es fácil ver también eh, mujeres eh, de color africanas magrebís etcétera etcétera en aquellos momentos era muy difícil había muy pocas eh, precisamente porque la ilegalidad hacía que en principio venían ellos y cuando ellos se establecían conseguían dinero etcétera etcétera conseguían papeles igual entonces venían venían sus ...mujeres, sus hermanas o quien sea... ...con lo cual era muy difícil... ...realmente el, el encontrar... ...o el que la presencia de las mujeres... Eh, ...tuviese importancia... ...dentro de lo que eran sus vidas... ...de las mujeres en este sentido... ...y después por otro lado también... Eh, ...por respetar de alguna forma... ...algo en lo que puedo estar o no estar de acuerdo... ...que era su propia cultura... ...es decir, en su cultura... Eh, ...la mujer era un elemento... ...en la mayoría de ellos... Eh, digamos que cuando yo iba en las pocas ocasiones que había eh, mujeres de color, cuando yo iba la mujer se retiraba eh, se retiraba de la habitación hacía el té, nos traía el té y solamente eh, saludaba y se iba, es decir, es parte de su cultura, parte de la cultura fundamentalmente musulmana en donde todos sabemos un poco la mujer a qué sitio está relegado y de alguna forma las mujeres no tenían digamos ninguna presencia Dramática ni narrativa en la película. Esté, como digo, no esté de acuerdo con ello, quería también respetarlo y de ahí que prácticamente no aparezcan mujeres más que exclusivamente en el taller ese donde están cosiendo, que también ahí las tenían, en donde de alguna forma era una, una manera de explotarlas. Ahí arriba. Eh, bueno, yo quería preguntarle también sobre el papel de las mujeres, pero de las mujeres en España, porque a mí personalmente me ha sorprendido bastante. Eh, la he visto como más amable, mm, supongo que sobre todo por el personaje de Carmen, pero incluso a mí no me hubiera sorprendido que ella le dijera, ah, mira, es que no solo quiero decir a mi padre que estamos juntos, tal, a mí me ha sorprendido también, por ejemplo, lo de los matrimonios mixtos, no sé si era muy... Como, bueno, no, será como un entonces o algo Y bueno, también explicarlo Si por la experiencia que había tenido en estos tres meses De convivencia y tal O porque narrativamente lo quería usted poner eh, ¿Cuál es la pregunta real? Sobre ah, el bueno, papel de la te mujer he entendido, pero no sé cuál es la pregunta Sí, el papel de la mujer en España Que me ha sorprendido, lo he visto como más amable ¿Como no sé, mala madre? No, más amable Ah, les, más amable, claro. Perdonar es un poco el, claro, pero no entendía, decía mala madre, y yo mala madre. Más amable. Eso es otra película, lo de mala madre, es sí. no, otro lado. Sí, vale, vale. Eh, sí, si os dais cuenta, ahí yo quería que el papel de, eh, digamos, de la, de la mujer, por entendernos, autóctona española, tuviera un poco eh, lo que yo vi que ellos eh, consideraban o nos consideraban en el, en cuanto a la mujer. Eh, por un lado ellos hablaban y lo tenían muy claro de las mujeres que de alguna forma los utilizan y los utilizan fundamentalmente de forma sexual eso está contado al principio de la película cuando en la, disco, en la discoteca ligan con dos chicas y las, las llevan ellas las, los llevan a su casa pero no quieren de alguna forma que los vecinos ni nadie les vea con ellos es decir, ellos eso lo tienen muy claro y es algo que lo, vi, lo vivían muy a menudo, es decir quien de alguna forma las, los utiliza sexualmente, pero no quieren que los identifiquen realmente con ellos eh, había, había y hay en Madrid discotecas en donde similares a las que aparecen en la película, que son donde está rodado donde realmente eh, iban ellos y se ponía música africana porque eran discotecas de ellos y a estas discotecas Iban, ...y yo lo he visto porque he estado, he estado allí con ellos... Eh, ...un número, no digo bastantes... ...pero un cierto número de, de chicas... ...que iban exclusivamente a ligar con ellos... ...y muchas de ellas cuando iban o cuando iban a entrar... ...entraban casi casi a hurtadillas... ...y cuando salían hacían tres cuartos de lo mismo... ...es decir, quería que esto estuviese presente en la película... ...como digo, que no es nada amable... ...y está al principio de la película... ...y después... Eh, había también eh, los dos tipos de mujeres o el otro tipo de mujer que es la que realmente se enamora o tiene una relación con uno de ellos y se casa como en el caso del, del amigo de Alú de Mulay y forma una familia o simplemente tiene una relación a la cual se opone el padre y los dos clandestinamente siguen manteniéndola como es el caso de Alú y el caso de, de Carmen, de Lali. es decir, de alguna forma eh, para mí esto representaba lo que yo había vivido con ellos o cómo ellos realmente nos veían o veían realmente a las mujeres ¿eh? y por otro lado amplío un poco eh, la, la respuesta eh, a lo que he dicho antes que por qué realmente en el, en el momento en que él eh, queda con, con Carmen en su casa sube, le pega en la puerta y entra no vemos más Es decir, había otra cosa también que era muy curiosa y era que cuando yo intentaba de alguna forma hablar con ellos de las relaciones sexuales, de cómo mantenían, eh, es decir, las relaciones afectivas, sexuales con las chicas, cómo se encontraban, cómo los trataban, etcétera, etcétera, el pudor que tenían, eh, sea por motivos culturales, sea por motivos simplemente de, de que la mujer para ellos eh, tiene otro concepto distinto y de, de del que tenemos nosotros, se mostraban absolutamente, digamos, Eh, cerrados y recelosos y era muy difícil que te hablasen o te explicitasen nada de todo eso no uno sino prácticamente la generalidad de todos ellos ¿eh? el único que hablaba, pero hablaba en unos términos eh, un tanto, digamos mucho más abstractos y fantasiosos era el marroquí, que era muy gracioso que era que era Med, el que hace de moncef porque claro, él te contaba que tenía ocho mujeres en Marruecos tres aquí, dos en Alemania que había estado y que vamos, claro para él la mujer era tener un harén ¿eh? entonces, como digo, de alguna forma quería respetar Eh, también ese punto de vista que era el de ellos, no el mío, y entonces mantener eh, por un lado esta, esta postura o este eh, digamos conocimiento de la mujer que ellos tenían que ya, ya os vuelvo a decir, no digo si es acertado o equivocado o si coincide o no con el mío, es fundamentalmente lo que ellos percibían de las mujeres digamos españolas con las cuales realmente trataban que había dos grupos, uno el que iban a utilizar los o sexualmente y otro el que realmente eh, pues les querían, llegaban a un a una relación afectiva e incluso llegaban a casarse al final Bueno, esto quizás sea un poco más personal. Eh, al igual que me intriga cómo termina la historia del personaje, cómo, cómo puede ser su regreso a, a este país y tal, me intriga saber cómo han terminado las vidas reales de esas personas, que quizás no sean actores, son más bien intérpretes de sus propias historias en esa película. ¿Cómo en, les ha marcado esta película a ellos? Eh, sí, realmente esto era algo que a mí me preocupaba seriamente, porque... Eh, el personaje de Alú, el que hace que se llama Mulai Jarjú, eh, yo lo encontré y nos hicimos muy amigos, eh, vivía en una especie de, de lonja de bajera con, con un primo suyo en donde no había ni luz ni agua, trabajaba en el campo, esas eran sus condiciones más o menos de, de vida normal y conseguían más o menos comer, a diario un puñado de arroz y con eso iban iban subsistiendo eh, Digo este caso así como los otros, que eran iguales o todavía peores. Eh, entonces, durante todo el rodaje y la preparación de la película, ellos convivieron con nosotros exactamente igual, es decir, vivían en los mismos hoteles, comían, eh, respetábamos el que no podían comer cerdo, el que había cosas que... ...que no podían comer, respetábamos eso... ...pero comían exactamente igual que el resto del equipo... ...cobraban exactamente lo mismo que un actor... ...por sesión exactamente equiparable en España... ...etcétera, etcétera... ...entonces claro, a mí me preocupaba sobre todo por Mulay ...el que una vez que se acabase la película... ...él tenía que volver a su vida normal... ...tenía que volver a su vida normal... ...que era volver a, a Barcelona eh, con su primo... ...y seguir trabajando... ...buscándose la vida como, como pudiese... ...porque realmente yo decía... ...si a mí me pasa esto... ...y después de tenerme tres meses... ...digamos casi como un príncipe... ...me sueltan y me lanzan otra vez ahí... ...a la... A la... ...no se ponía... ...etcétera, etcétera... ...y entonces... Eh, ...un día ya fui se lo dije claramente... ...al cabo de dos o tres semanas le dije... ...oye Mulay, ¿cómo te encuentras? Eh, ¿Te ha afectado el cambio?... Eh, me dijo, no, no, si... yo ya sabía que esto iban a ser unos meses y que he tenido la suerte y la fortuna de poderlos vivir y que ahora tengo que volver a mi vida, demasiado que he tenido esta suerte. Y lo aceptaba, esto era algo que en general en todos ellos a mí me llamaba muchísimo la atención eh, la capacidad que tenían de aceptar realmente la realidad tal como venía. ¿eh? Eh, recuerdo que uno de ellos, uno de los que hace de, de figuración en... ...en la barca, en la del principio... ...que estuvo varios días con nosotros... Eh, ...me dijo algo, que me llamó, me llamó la atención... ...y dijo, yo lo que no entiendo... ...lo que, lo que más me ha chocado de, de vosotros... ...de venir aquí y conocer... ...realmente ver y vivir... ...convivir con vosotros... ...es que yo pensaba y decía... ...si nosotros que nos morimos de hambre... ...en nuestro país... Eh, ...tenemos alegría, bailamos, cantamos... ...etcétera, etcétera... ...alguien que tiene solucionada... ...su vida económica... Eh, vive como vosotros vivís... ...os vais de vacaciones... ...gana un gran sueldo... ...tiene una casa, tiene mujer... ...y vamos, yo pensaba que vosotros teníais que estar todo el día... ...dando gracias, cantando, bailando, riendo... ...y dice... ...y lo que más me ha chocado es que estáis todos amargados ...y entonces vi que tenía absolutamente toda la razón... ...es decir, estabas con ellos... ...y veías que dentro... ...del sufrimiento... ...del desprecio... ...de la injusticia que estaban viviendo... ...eran las personas, digamos... ...más alegres, entre comillas... ...que conocía, es decir... ...se reían, enseguida estaban dispuestos... ...a montarte una fiesta, a cantar... ...a bailar... A, a, a, ...de alguna forma... ...a disfrutar lo poco que tenían... ...el día que tenían eh, un cordero... ...que habían encontrado no sé dónde... ...bueno, llamaban a todos los primos... ...los no sé qué... ...hacían una fiesta, cantaban... mientras que nosotros ellos se quedaban un poco así como diciendo y estos que tienen todo ¿por qué están tan tristes y tan tan compungidos siempre? ¿no? y realmente me llamó la atención y como os digo el ejemplo fue después Mulay que realmente eh, lo aceptó eh, de alguna forma natural y tal, tal como era sin embargo acabando con lo que has dicho Eh, Mulay, que era ilegal en ese momento eh, salió en un programa que había, porque cuando le dieron eh, a la película le dieron la concha de oro pero a él le dieron la concha de plata de interpretación eh, entonces la película después iba al festival de Colonia eh, él pidió permiso para salir y le dijeron que como era ilegal salir podía salir del país porque iba a ir conmigo, pero entrar no iba a entrar con lo cual se tuvo que quedar aquí Eh, ...entonces al poco tiempo fue un programa... ...estuve intentando acordarme... ...que había uno de los primeros que le hacía un catalán... ...así un poco regordete... ...de estos que hacían entrevistas... Está, ...estoy hablando del año 90... ...muchos y, igual le habéis nacido... ...un no catalán... Eh, ...no recuerdo el nombre... ...era de los primeros que hacían entrevistas... ...y entonces lo llevó a Mulay... ...y lo llevó a entrevistar... ...y entonces le preguntó y Mulay dijo en televisión... ...que fue muy, muy sonado... ...dijo textualmente soy un ilegal... ...que me oigan en, en la Dirección General de Seguridad... ...y si quieren que vengan a detenerme... ...porque soy un sin papeles... Eh, ...no he podido salir del país por esto... ...entonces inmediatamente se pusieron muy nerviosos... ...en el Ministerio del Interior... ...llamaron a la productora... ...y dijeron qué se puede hacer para solucionar esto... ...y dijimos, no, pues nosotros no lo tenemos que decir... ...tendréis que ser vosotros... por darle los papeles... ...y entonces dijeron, bueno, pero buscarle algún trabajo... ...o algo para poder justificar... y entonces eh, de hecho lo cogieron en una serie que se hacía entonces eh, Tuvo, salió en una serie no recuerdo ahora el título en varios en varios capítulos y entonces a raíz de eso le dieron ya los papeles ha seguido trabajando en alguna película en alguna serie Mulay, el protagonista y ha hecho también teatro en estos momentos pero con eso no podía apenas vivir eh, tuvo otros trabajos y ahora actualmente se sacó un título de, de eh, joder, ¿cómo se dice? Para, para cuidar niños problemáticos, de estos de acogida un título de se sacó y está en una casa de estas de acogida para niños problemáticos en Madrid, se trajo a su social, familia, trabajador social, sí trabajador social o algo así Eh, se trajo a su familia y entonces vive en Madrid. Vamos, tranquilamente, cuando le llaman para alguna película va y, y vamos, va encantado, pide permiso y ya está. En eh, Moncef, el, el, esto, Ahmed, el marroquí, el que hace de Moncef, eh, como era como era, que era hoy estaba aquí, mañana allí, era como el Guadiana, un buen día desapareció, pero desapareció del hospital. Es decir, eh, un día me llama por teléfono y me dice que estaba en el hospital, porque siempre que tenían problemas te llamaban, porque era la forma de... Que estaba en el hospital, le digo, ¿y qué te pasa? Y me dice, no, que me he caído y me he roto la pierna. Él, él es cojo así, natural, ¿eh? lo, de, lo de que se le quedó la pierna así está montado sobre, no estaba en el guión, está montado a posteriori. ...y entonces le dije que te ha roto la pierna... ...pero cuál, y me hice la buena... ...y dije joder pues estamos bien... ...y entonces fui al hospital a verle... ...y entonces estaba en el hospital... ...le habían inyesado la pierna... ...y tenía como para una semana... Eh, ...y entonces en esa semana... ...coincidió que llamaron de una radio... ...y nos pidieron saber si podía ir yo con él... ...a una, a una entrevista... ...entonces eh, les llamé al hospital... ...y les dije oye si lo cojo en un taxi... ...lo llevo a la radio... Y lo traigo, ¿hay algún problema? Y dijeron, no, no, ningún problema. Entonces le dije, pues mira, mañana vengo a tal hora, mañana o dentro de los días vengo a tal hora, te recojo, vamos, y ah, muy bien, muy bien. Total, que llegué el día señalado con allí, subo a buscarle, no estaba en la habitación, les pregunto a las enfermeras, y dicen, ayer a la tarde desapareció y no ha vuelto. <risa> ...ahí desapareció durante una temporada... ...y me lo volví a encontrar como a los tres años... ...en el rastro de Madrid vendiendo cosas... ...y le dije, anda, ¿qué haces aquí? Y me contó que había estado en Alemania... ...o sea, ese... ...ahora mismo no sé dónde estará... ...aparece y desaparece... ...desgraciadamente... ...parece que es una premonición... Eh, ...el que hace de Lami el que muere en la película, murió... Eh, ...murió en unas condiciones bastante... ...bastante desastrosas... ...porque no tenía trabajo, no tenía de qué vivir... Eh, estaba prácticamente, digamos, de homeless, vivía la intemperie y, y dormía en una especie de, de pasadizo de, que hay donde la universidad en Madrid, bajando a la universidad, y en, un, en el invierno, no sé, ahora ya, esto sería finales de los 90, primeros del, o finales de los 90 o primeros del 2000, por ahí, que hubo un invierno muy frío con muchísimas nevadas y mucho esto y entonces se quedó lo encontraron lo encontraron muerto bueno nos estamos acercando a las 10 hay alguna pregunta más una dos últimas preguntas sí un segundo aquí no te caigas nieves Es que no se, sí, mucho. no se ve. Pasa el micrófono y ellos mismos se lo van pasando hasta aquí. Déjalo, déjalo ahí. Y... Gracias. Perdón. Domingo ya sabe que tengo un espíritu demasiado comparatista. No, nunca es demasiado. <risa> y que ahora estaba repasando los apuntes y me he encontrado con la película Terraferma. Bueno, ¿La película? Terraferma de, de Visconti, que ah. es una del neorrealismo italiano de las más famosas, y justamente pasó todo lo contrario: que eran. La película va de. Es la historia de, de la vida de unos pescadores en Sicilia, y, y son pescadores de, de trabajo y también en la película. Y la película viene rodada, pues, así como ellos quieren, en cierta manera. Y lo que les pasa después es que ellos van pidiendo trabajo después. Todo y que ellos saben que no van a poder trabajar como actores porque el contrato es ese. Es trabajar como una película, enseñar el realismo y dejarlo, dejarlo aparte. La cosa es que después al director, esto le lleva a una, una nueva película que es bellísima, que es de una mujer que, que tiene una hija. y esa hija la intenta convertir en famosa trasladando la historia de esos pescadores que intentaron después a toda costa hacerse famosas con el cine y me parece muy curioso que en el caso de, de estos chicos no les haya pasado lo mismo no No, no hayan querido ir a más con esta historia del cine claro, eh, supongo que de, eso depende de cada uno, es decir es lo mismo que el niño que hace una película y se convierte en Joselito y el que hace una película y se queda ahí eh, quiero decir en el, en el caso, el único que podía de alguna forma tener digamos aspiraciones y que sí que lo intentó o que sí, no es que quisiera ser famoso, pero sí que de alguna forma dijo, si yo puedo encontrarme un medio de vida haciendo cine, series, etcétera, etcétera no tenía ningún inconveniente no es lo que Eh, digamos su obsesión en la vida pero de hecho siempre que le llaman incluso ahora para una serie una obra de teatro o lo que sea va encantado, es decir, que le gusta porque siempre a él eh, no hemos, claro, sería muy largo hablar de todo esto siempre a él, le ha gustado el cine porque me comentó eh, cuando él vino a España eh, viajó desde Senegal eh, cruzó en, en, en Patera ...y tardó como dos años o algo así en llegar hasta Marruecos... ...ir ganando el dinero, etcétera, etcétera... ...y estuvo incluso trabajando en un cine de acomodador... ...y entonces era uno de los trabajos que más le gustó... ...y es cuando vio por primera vez cine, porque él no había visto cine... ...en el pueblo de donde venía no había ni, ni luz, ni agua, ni nada... ...entonces de alguna forma lo del cine a él eh, le llamaba mucho la atención... ...y sí que, sí que le gusta y le interesa... Pero no era, como os he dicho, yo creo que es una cuestión un poco de cultura. La cultura posiblemente eh, de, de Alú, de Mulai, es completamente distinta a la de unos señores que viven en una sociedad como la italiana que realmente dicen, bueno, ahora sí que queremos ser famosos o podemos ser famosos, queremos salir en la televisión. Él no, él lo vio dentro de como entienden todo lo que pasa en esta vida, como algo que pasa me ha sucedido y lo tengo que aceptar. Si es bueno, como en este caso Disfruto y lo aprovecho Y si se acaba, pues se ha acabado y ya está Es decir, yo creo que ahí la cultura Sí que, que hace mucho Tanto en un caso como en otro Y una última pregunta Ahí detrás Sí eh, Una pregunta doble Pero breve Eh, en estos 20 años que han pasado, un poco más desde la película, ha habido otros cineastas españoles que han abordado el tema de la inmigración desde otros puntos de vista. ¿no? Eh, me refiero, por ejemplo, a Chus Gutiérrez, recientemente, a Alberto Rodríguez, un andaluz también, que hizo una película sobre un inmigrante, El traje. Eh, con, supongo que, que ha seguido, por tu compromiso personal con el, con, con el tema, ¿no? Ha seguido eh, estas obras... Quería saber un poco cómo, cómo se ha actualizado el tema y qué opinas de ella, ¿no? de, de estas películas que se han hecho después de la tuya. Eh, y una segunda parte de, de la pregunta es, ¿piensas que ahora hay un, una pequeña eh, salida, un pequeño despunte del cine social en España en los jóvenes directores? Bueno, te diré, empiezo por la última, porque quizás es más... Eh... Sinceramente creo que no Es decir, yo creo que hubo un despunte del, De un nuevo realismo Hace aproximadamente diez años Que quizás tuvo el punto álgido Eh, que empezó eh, no empezó aquí, sino que esto de alguna forma que empezó eh, con Ken Loach and Company a, a mediados aproximadamente de los 80 en los 90, en toda Europa tuvo realmente su punto álgido y después de alguna forma se mantiene con una serie de cineastas como he nombrado antes, incluso Witter Button hizo también una película sobre inmigración que está muy bien eh, se mantiene pero yo creo que de alguna forma se ha quedado ahí ...o se ha estancado, es decir, no ha ido a más... ...y en España yo creo que pasa lo mismo... ...creo que hay eh, directores que se han preocupado de este tema... ...y de otros, eh, digamos, llamados temas sociales... ...o temas de, de realismo social... ...pero no creo que por desgracia es lo que más prima en nuestro país... ...ni lo que más vende ni lo que más interesa... Eh, ...de hecho es uno de los, de los problemas a la hora de levantar este tipo de películas... ¿eh? Eh, por eso a mí me agrada y saludo siempre estupendamente el que haya películas tanto que recogen el, el, el, la problemática de la, de la inmigración eh, en distintos momentos y desde distintos puntos de vista porque yo creo que es un tema candente y es un tema que sigue en la, en, en la actualidad y, y por otro lado que... que se podían hacer muchísimas más películas y se hacen poquísimas sobre este tema. decir, si de alguna forma los americanos incluso llegaron a integrar en su llegaron a integrarlo porque realmente el problema de la de la inmigración en en Estados Unidos es parte de su propio desarrollo y de su propia cultura. Llegaron a integrar Eh, de hecho en todas sus películas incluso hay casi unas leyes tácitas que obligan a que aparezca un negro un puertorriqueño, etcétera etcétera, ¿Eh? y estamos acostumbradísimos a ver películas americanas donde hay una inter interracialidad total mientras que en España es muy raro ¿eh? cosa que a estas alturas debería ser algo ya más normal hay algunas películas como has dicho donde esto eh, sí que, que ocurre y se empieza a ver pero desgraciadamente para mí son las menos Y precisamente no vienen, o al menos que yo conozca, no vienen de los de los más jóvenes o los más nuevos. Muy bien, pues hemos llegado a las 10. Creo que ha sido un diálogo interesantísimo y, y fascinante. Eh, quería terminar con una con un fragmento muy breve de una entrevista del, de las muchas ...que le han hecho publicadas a Moncho Armendariz... En, ...en un libro que os recomiendo... ...Secretos de la Elocuencia... ...de Carlos Heredero, Concha Gómez, Angulo, Rebordinos... ...y en un momento dado... ...le hacen la siguiente pregunta a nuestro invitado, a Moncho... ¿no? dice ...en una ocasión declaró que si uno quiere ser realmente libre... ...no le queda otro remedio que ser marginal... ...la libertad no puede existir más que en la marginalidad... ...y muchas veces en la propia locura... ...sigue pensando lo mismo... Sí, sin lugar a dudas. Creo que para ser libre tienes que enfrentarte a lo establecido, a la norma, a la aceptación de lo cotidiano. Y ese enfrentamiento conduce a la marginalidad. Casi todos los personajes que históricamente han luchado por mantener un tipo de ideas propias han sido marginales porque la sociedad no permite que uno pueda hacer lo que quiera o lo que considera que debe hacer. ¿Siempre se les ha tratado de locos o han sido marginados? ¿Seguirías suscribiendo esas palabras? Quizás más que antes. <risa> Bueno, todo esto va al día que hemos vivido hoy, a los días que estamos viviendo, también somos muchos universitarios en esta sala y creo que es una buena forma de terminar. Muchas gracias Moncho Armendariz. Gracias. gracias a vosotros.